¿Quién amó más que nosotros? quien del placer se hizo esclavo? Nosotros fuimos los locos Nosotros enamorados Noche a noche al cielo pido Que nos perdone y nos cambie Y después de tantos rezos Voy enseguida a buscarte La gente que nos critica La gente que nos murmura Son gente que desconoce Del gran amor su dulzura Sabor ha prohibido tiene el calor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 Calor de nuestras citas, sabor ha prohibido saber los besos de tu boquita.